Seguimos la universidad muy bien están en la asamblea todavía acaba de salir emiliano eh, 10 y ya milena rala eh, secretario general y secretaria junta de paddium acá en mendoza eh, están en la asamblea todavía recién tuvimos la oportunidad de, de hablar con una trabajadora y delegada del hospital universitario escuchemos lo que decía Sandra Pérez. Sandra Pérez. Sandra Pérez, soy de delegada del Hospital Universitario. Trabajo en el área de laboratorio del hospital. Bueno, más o menos la es, es muy grave la situación del hospital, eh, ya que nosotros somos trabajadores asistenciales, o sea, tendríamos que percibir sueldos de como los trabajadores del hospital y las trabajadoras del hospital central, el lago Macchioli, y en cambio nosotros, cuando se creó el hospital, nos pusieron cargos docentes, por eso es que estamos en el gremio de Fadium. Nos une la realidad de los sueldos escasos, míseros que tenemos y que nos pega a la inflación, pero también doblemente nos pega porque... La precarización que haya allá adentro es muy grande. este Por ejemplo, las personas que, que ingresan, ingresan como monotributistas, eh, con cargos interinos que generalmente duran seis meses, un año, este, cualquiera sea la función. Y como digo, con esas eh, horas que son docentes, que en el caso de los docentes de 40 minutos, para nosotros, para nosotros son una hora de trabajo. Y, eh, y todo lo que nos adeudan, y toda la plata, digamos, toda, la escasa plata que nos pagan también, pero en negro. Que eso le han llamado ordenanza 3644, que es una, un dinero que, que está, o sea, que lo pasa la universidad, que lo cobramos recién después del 22, más o menos, de cada mes ese espantoso que como, como a ver que, explícamelo eso te, lo cobran en un bono aparte un, no lo, lo percibimos en el banco o sea pero es plata en negro o sea es plata en negro pero, o sea, pero, no es precarización eso es precarización Por eso es que cuando hablamos del hospital hablamos de, de esa isla porque como te digo no somos docentes, cobramos solo como docente, pero esa equiparación que cobramos en negro es lo por la asistencial lo que hace el trabajo asistencial que hacemos esa cuestión es que la esa esa esa esa nube que esa, que es esa precarización de, de cobrar esa plata en negro se llama se llama ordenanza 3644 es un vacío legal ves un vacío legal exactamente por eso no va a sueldo nada eso es una plata que, que, se, que se lo depositan después del 22 imagínate Cobramos del 1 del 1 de cada mes, del 1 al 5, poner el sueldo en blanco y la gente está desesperada, esperando cobrar esa plata en negro porque ya se para colmo se ha naturalizado esa plata en negro. ¿Eso lo avala la rectoría sí, de la universidad? Sí, sí, sí, eso lo avala la rectoría de la universidad. Ellos todos los meses mandan una un digesto donde ponen que la universidad le da 9 millones de pesos poner al hospital para pagar esa plata en negro, en negro entendés, o sea, y aparte nos sumaron es una situación que es como te diría como si trabajaras en un en McDonald's, no quiero decir nombre, pero bueno, es tal cual, que es lo que se llama productividad. La esa pro eso sigue siendo plata en negro, la productividad es lo que nosotros cobramos por trabajar, digamos, por por lo que trabaja, por lo que producimos. El caso del laboratorio, por ejemplo, donde yo estoy, Nosotros tenemos que atender 70 pacientes de lo que se factura a fin de mes, los que trabajaron atendiendo a esa gente, que no se enfermó, que nos faltó, que no, por ejemplo, no, no tiene 6 meses, por, por a, que tengo compañeras que están con, con el periodo de maternidad y están cobrando la, la, el magro sueldo de docente más eh, 16.000 pesos de, de esa ordenanza 36 en negro y de, de, de productividad nada porque no están produciendo. Entonces, aparte lo que genera eso es que los los que traba, los que tendremos tenemos que hacer el trabajo de los que no están, o sea, doblemente pleto, claro, cobra, claro, sobrecarga, cobraríamos una parte de lo que de lo que la compañera esa que no está yendo al hospital no cobra. O sea, imagínate Y yo quiero decir que acá hay un monje negro, creador de todo esto, que fue un señor que está allá dentro en el rectorado, que está muy a mano codo a codo con la rectora, que es el señor Rizo Patrón, que es un López Rega, le digo yo, del hospital, porque este señor fue el que dirigió muchos años el Danso. Después del Danso se fue al hospital y él creó toda esta este este sistema de, de, de sistema negro de trabajo, digamos, porque esto todo... la ordenanza 36 siempre estuvo porque era nació como una cuestión de equiparar esos sueldos docentes a lo asistencial. ¿Entendés? Entonces, él crea después de esa cuestión de, de la productividad, es el premio a aquellos que se esfuerzan en el trabajo, que se ponen la camiseta en el el hospital y trabajan, ¿entendés? vendiendo más hamburguesas para poder cobrar más. O sea, por eso yo, yo cuando hablo lo hablo como que si estuviéramos no en un hospital. Ni, ni cumpliendo una función que para lo que es estudiamos empresa. es una empresa y peor es una es un McDonald's. Entonces, es terrible la situación. El problema es que hay tanta precarización allá adentro que todavía incluida me incluía a mí, que yo tampoco tengo un suelo, no, no estoy en planta, por eso estamos siempre planteando el tema de la del pase a planta allá. Este, es que nuestros contratos duran hasta el 31 de diciembre de cada mes. En algunos casos, otros duran, como recién decía el compañero, seis meses. Entonces, este, por eso, o sea, hay compañeros que lamentablemente, con esto del descuento, que para mí fue es una dictadura, lo que ha hecho esta señora rectora, porque es nuestro derecho reclamar, ¿entendés? Derecho a Derecho, exacto, el derecho a reclamar por salarios dignos, como decimos, ¿entendés? Y lo que nos ha hecho decir el descuento, bueno, ha creado que la gente te dice, y con toda la razón, que compañeros que te dicen, bueno, sobre que ganamos una miseria, nos van a descontar, Sandra, yo no puedo hacer par. Y lo tenés que entender, porque es así. Muchos pagan alquiler, estamos con una inflación del 100%, ¿sabes? Bueno, escuchando bien. el testimonio, claro, las cosas que cuenta eh, da, eh, dan, valga la redundancia, dan cuenta de, de, de mucho de lo que está pasando en la universidad, no solamente en relación a los ingresos. Uh -huh, exactamente, como a partir de un hecho puntual, bueno, se va desencadenando también todas las otras cosas que no están bien y que se anexan a toda una situación que viene de tiempo, eh, no es de ahora, Y que bueno, llegó un momento en el que empieza a rebalsarse el vaso de la paciencia y de lo que puede soportar la gente trabajadora, ¿no? Bien. Angelito, ¿qué otra novedad tenés ahí del ambiente? ¿Cómo está la situación? Bueno, para empezar, el ambiente muy caldeado, muy caldeado. Muchísimo enojo con la rectoría, sobre todo con la rectora Sánchez, que les amenazó que les iba a descontar el sueldo. Eh, mucho enojo y acá aparece otro monje negro también de nuestra provincia Mucho enojo con Cornejo, porque acá todas las trabajadoras y trabajadores Sobre todo trabajadoras, que es el, el mayor porcentaje, son mujeres eh, a, Apuntan el dedo a Cornejo, que uh -huh. le está bajando línea a la rectora Y le dice qué tiene que hacer y cómo Eh, cuando se preguntó cuántas cantidades de, de qué sectores eran muchos profes de, de las secundarias del, de los colegios universitarios eh, algunos de, por parte de, de las facultades y menos todavía de los organismos de los organismos que son los organismos artísticos la, la escuela de danza la orquesta por dar a, a, a algunos eh, lugares eh, me contaba una profesora de danza que hay 30 profesores, 30 docentes que trabajan, 30 personas que trabajan en ese sector. De ese 30 solamente 12 tienen eh, están contratados por la universidad, ya contratados. Tienen un sueldo como debe ser, ¿no? Integral. De esos 12 eh, un eh, 10, digo, no, de esos dos, de esos 30, 10 están contratos precarizados son monotributistas, y el resto se le dice como trabajadoras interinas, que es como lo que antes se decía media planta, que cuando vos trabajabas para el Estado te, te, tenías como una media planta, que igual era más o menos eh, como estar en, en negro y no estar en negro, claro. como se decía antes. no eh, la, eh, Acaba de salir, como dije, Emiliano 10 secretario general de Fadiún en Mendoza, y eh, Yamile Nasralla, secretaria Junta, que están negociando este sector en particular, hospital universitario, eh, eh, todos estos sectores de organismos que, que dependen de la universidad y que eh, no están directamente dependiendo de sueldos a nivel nacional. Uh -huh. Como para darte una idea, un profe que no puede trabajar más de 10 horas, que, que contaban en un solo cargo, eh, 80.000 le estaría cobrando. Eh, hoy, hoy, y pero son acá, las 10 horas que, que hacen acá, eh, a, aceptan otros cargos aquí mismo en la, en la universidad y aparte aceptan cargos en la, en la, en la educación de, de Mendoza, entonces tienen un montón de trabajo alrededor de 45 horas, sino más, semanales, entre tienen que corregir, preparar las clases, las clases de consulta, bueno, es un montón de trabajo que no está reconocido. Eh... Digo, más se el tiempo escapa. que también implica eh, estar actualizado con materiales, con lecturas, eh, generando conocimiento, en también proyectos claro. de investigación. O sea, el trabajo de la docencia siempre implica mucho más de lo que se ve y además mucho más en cuanto a la formación propia y permanente que tenemos que tenerles docentes. Tal cual, tal cual. Y no es 45 horas semanales, es eh, como se dice en la jerga, 24-7. Y vos lo sabés muy bien, Ana. Y vos, Martín, y casi todos los que estén trabajando en la educación, eh, no solamente universitarios. Es 24-7. La formación claro. es constante. Así es. Eh, un reclamo que hizo eh, Emiliano Díez a, a la rectoría es que dejen de comunicar las novedades de las paritarias a través de los medios hegemónicos de comunicación. Están enojadísimos con eso. Que no puede ser que se tengan que enterar de esa manera de cualquier novedad paritaria. Y que, que, que usen esa estrategia comunicacional para, para las novedades. Así que, ah, todavía no se sabe si van a descontar o no los días de paro, se está estudiando aquí en, en, por parte de la rectoría, no les dieron ni un sí ni un no. Eh, y una cosa que para contar logré, esto es anecdotario, un, un, un invitado de La Rioja, alguien que trabaja en la Universidad de La Rioja, y que también trabaja a nivel nacional en el Senado. Eh, en La Rioja, acá tenemos aproximadamente 6 hectáreas ocupa el espacio de la, de la universidad. En La Rioja, 72. Uf. En La Rioja, eh, eh, agárrense. Eh, en La Rioja, el comedor es gratuito. Ah, mirá. Comedor, desayuno, almuerzo, Y media tarde, gratuito, garantizado. Y eso que vos estás eh, aproximar... diciendo, también ha habido reclamos esta semana de estudiantes sí. eh, en relación al aumento de, de lo que sale la, la vianda o la posibilidad de almorzar Aquí, en, el aquí en Mendoza. Sí, claro. al cual. De 310 pesos a 500, claro. pasó. Uh -huh. claro. Y en, en La Rioja tienen 500 viandas por turno garantizadas. Aparte bueno. que están garantizados el alojamiento para más de 90 personas. Eh, más, mucho más no me acuerdo bien el número el pasaje en La Rioja desde hace dos años es gratis para los universitarios ah. y lo lograron todo esto me contaba este muchacho eh, que no me acuerdo el nombre lo tengo en el audio pero no me acuerdo el nombre mil disculpas eh, Fernando Gray eh, él lo lograron con mucha lucha muchísimas 15 días de acampe apoyado ...por todos los profesores de la universidad. mira lo que te digo, Ana. Tienen un boliche para los estudiantes en la universidad. imagínate Claro, es, yo un... creo que también es volver a pensar... ...en esa política pública que ha sido eh, de la universidad... ...como un lugar eh, donde en una época de la vida... ...puedas tener resuelto lo, lo mínimo, lo básico... ...para poder eh, llevar adelante los estudios. Y esto pensándolo en una provincia que es pequeña... ...como La Rioja todo lo que nos falta acá en Mendoza para garantizar efectivamente el derecho a la educación. Porque realmente eh, en nuestra provincia llegar a la universidad hoy es eh, una posibilidad que no tienen todos, todas eh, y todes, porque la mayoría de los pibes trabajan para también llevar un mango a la casa. Cosa que es imposible con eh, horarios con los horarios que tiene la universidad. No tenemos un horario nocturno como la mayoría de las universidades lo ha tenido históricamente. Uh -huh. Eso se perdió después de la dictadura y es una de las formas en que se fue socavando el acceso a la universidad. Bueno, Gatito, no sé si tiene algo más. Si no, nos vamos a ir despidiendo porque ya estamos pasados las 12 la, y 10. La última que contaba este muchacho de, de La Rioja, eh, que, que aparte de la lucha y de todo lo que hacen, recordemos que en La Rioja hay una empresa provincial que garantiza alimentos. Bueno, eh, eh, me contaba que no solo eso, sino tienen eh, la, la forma de, de, de acceder al Wi-Fi es totalmente gratis, con computadoras nuevas, tienen paradas con botones de pánico, cámaras y aire acondicionado, todo dentro del predio de la universidad, 72 hectáreas. Claro. eso Y eso es gracias al aporte de que hace provincia para esa universidad porque todas las universidades nacionales tienen eh, una repartición igualitaria de aportes en, en, en tanto lo económico, pero después debe ser enriquecida con el trabajo de eh, cada gobierno de la provincia. Bueno, eh, como para comparar qué es lo que vive nuestra provincia con lo por lo menos esa en particular que lo que pudimos recabar.